En el, en el inicio de la sesión. Hola Marce, ¿cómo estás? Estamos Hola, acá, ¿cómo has estado? Riéndonos fuera de micrófono. Bueno, <risa> sí. eh, ya llegó Diego. Hola Diego, creo. O, o si quieres, si estás listo. Hola Jairo. Pues, ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, bien. Ah, bueno, estábamos aquí, extra micrófono con Marce, compartiendo de qué íbamos a hablar y pues tenemos una sugerencia, Diego, que surgió pues Eh, a raíz precisamente de la, de la realización de nuestra sexta clase de Lilith que la acabamos de terminar hace unos 20 minutos eh, y surgió el tema de las regresiones eh, estábamos viendo un ejemplo de una persona que tiene eh, muy fuerte marcado Lilith en su esquema en, en casa 12 y además de eso hay otros parámetros astrológicos como un ascendente en escorpio bueno, y, unos, y unos aspectos que dan la necesidad o tanto por destino como por perfil de tener experiencias muy fuertes eh, de casa 8, de casa 12 eh, y surgió el tema de regresiones y tanto así que en, en la retroalimentación que, que la persona nos hacía, cuando Diego hacía la exposición de, de los aspectos y de lo que eso significaba y toda la configuración astrológica, Esta persona nos dice que ella es una, ella se considera una persona eh, muy fuerte en estos temas. Hace regresiones tanto así que ella ha identificado en su vida o en su transcurrir, no sé si la, la, el término de decir vida está bien, 60 experiencias terrenales. O sea, que ha vivido 60 veces. Eh, cuando yo oí esa información pues en mí generó una gran inquietud. Como ustedes saben mi perfil es muy racional, muy presente, muy muy de aquí y de la ahora, no niego que en algún momento de mi vida he estado seducido por estos temas, los de regresiones, pero más como a nivel de ejercicio racional, no he, no he, no he ahondado más en eso, porque a mí me seducen todos estos temas, la verdad, eh, y tanto así que pues en la misma realización de la sesión del día de hoy de la clase, surgió un ejemplo mío personal que también involucraba a Lilith y que también involucraba temas de doce, Y Diego comentaba que, que, que, que, que era muy fuerte la parte ancestral, en mi caso, para generar temas de, de ocho. Entonces, que eso explicaba por qué yo de alguna forma eh, era muy afín a estos temas y de alguna forma tenía cierta seguridad al desarrollarlos. Porque es probable, desde el punto de vista astrológico, fue la lectura de Diego, que en días pasadas yo hubiera tenido, eh, hubiera desarrollado temas de ocho, ya sea como... astrólogo u otros elementos que pues en su momento habría que evaluar. Entonces quedó, quedó la idea sembrada de, ah bueno, entonces a, a raíz de conocer esta información, esta persona que es experta en hacer regresiones me dijo, Jairo, yo voy a Bogotá y le hago regresión. <ríe> Ella no vive acá en Colombia. Eh, bueno, quedó, fue la idea suelta, pero, pero, pero la idea es que nos, estábamos compartiéndoles ahorita a, con Marcela, y compartimos un punto en común con Marcela y es que. No necesaria, eh, que, que a ver, que, que el, el, la realización de éxito o fracaso en nuestra, en nuestra vida actual, o sea, la presente, en la que cada uno de nosotros estamos viviendo, hay, hay personas que de pronto le atañen un gran porcentaje a, a vidas pasadas. Eh, Marcela y yo nos identificamos un poquito en que eso, para, para nosotros, para nuestra percepción vital actual, eh, no necesariamente tiene que ser así, o sea, realmente hoy en día en esta vida, en la que tenemos las herramientas para generar éxito o fracaso. Sin embargo, no desechamos la idea del todo de que haya algo que traigamos de carga ancestral, de carga genética, ya ahí ahorita nos ampliaré un poco el concepto, que nos ayude a, de alguna forma, a entender el porqué de algunas situaciones de nuestra vida. Ahora, esto es un tema, como les digo, muy subjetivo. depende mucho de las experiencias de cada quien, depende mucho del perfil de cada quien, depende mucho de las creencias de cada quien. Entonces esta, esta es la invitación el día de hoy a, a compartir en esta tertulia la carta, voy a dejarles esa semillita sembrada, los voy a acompañar un rato, no puedo acompañarlos toda la sesión, pero ese es el tema que queremos proponer hoy con, con Marcela. Marcela, tú quieres ampliar algo de lo que dije y ya luego le damos la palabra a nuestro, a nuestro maestro astrológico. <risa> Sí, básicamente lo que tú decías en, en resumen es, es lo que estábamos nosotros en este momento discutiendo y es que pues es muy importante que en la medida en que podemos ver el aquí y el ahora también eso nos da conexión con lo que fuimos y también pues con lo que seremos Entonces eh, ese para mí es un punto vital en cualquier tipo de relación con nosotros mismos y de sanación también pero pues Es un tema que también me parece supremamente interesante. No conozco realmente, no he hecho regresiones. Sí sé de personas que han hecho regresiones. que han encontrado caminos muy prósperos para su vida, pero también sé de otras que han tenido grandes dificultades y que inclusive han llegado a tener mucha ansiedad o, o inclusive psicosis, como hablábamos en algún momento. Entonces, son técnicas que, pues en realidad yo no tengo un amplio conocimiento, pero chévere poder conocer y sobre todo mirar eh, vidas pasadas o acontecimientos tan anteriores en la carta natal me parece excelente. Eh, un saludo muy especial a Diego, que no nos habíamos saludado esta mañana. Ah, ok, usted espérate un minuto, eh, Diego, antes de tomar atributos de organizador. La verdad, hoy empecé muy lunenario. <risa> Entonces ya listo, tienes atributos de organizador. ¿Tú estás grabando, no, Marcia? Sí, estoy grabando. Ok, listo, perfecto. Sí, temas veas pasadas, un tema súper, súper seductor. O sea, ¿a quién no le encantaría...? saber que en vidas pasadas tuvo un faraón, porque eso normalmente es lo que se trabaja, ¿no? Un faraón, un rey, un príncipe, bueno hay otros que, que la prostituta, que el soldado, que el, el marino que se ahogó, o sea es muy seductor, yo, yo pienso que, que lo seductor de ese, de este tema es por eso, ¿no? Por, por por un manejo de ego, de proyectar roles, de proyectar arquetipos, de proyectar, de hacer ciertas proyecciones, con una primera visión muy superficial, muy light, muy, muy seductora, ¿no? Pero ya, ya entrando a un contexto un poquito más más serio desde el punto de vista astrológico pues pienso que hay mucho por por hablar y desarrollar ahora sí don Diego Staris ¿Cómo estás? Hola Marce, ¿Qué te lo, nuevamente ya yo no sé si están visualizando mi pantalla no si quieres ah, ¿no? Date, ya ah, te okay. ponemos atributos de presentador pues ya, ya organizador también estás ok ahora sí no Eh, sí, yo creo que la, la, la introducción fue muy interesante y como Jairo bien lo especificó, estamos ahora en, estos, en estos días desarrollando un curso de Luna Negra y pues implícitamente se, se hablan de muchos temas. ¿no? El, el de hoy surge a propósito del, del planteamiento en torno a la Casa 12 frente a temas, digamos, eh, propios. Aquí hay algunos significados, no son los únicos, pero quizás los más relevantes de lo que... La casa 12 sugiere. Y, y surge un tema que pues, yo la verdad ya lo he discutido en muchos foros, en muchos escenarios, con muchos astrólogos, con personas que, que, que, que trabajan, digamos, diversos enfoques. Y como bien lo han mencionado, pues es un tema subjetivo. Y cuando uno habla o plantea o, o refiere, digamos, elementos teóricos de temas subjetivos, pues cualquiera, cualquier punto de vista es válido. cualquier punto de vista relativo, cualquier punto de vista eh, es tan absolutamente subjetivo que sería como ponernos a hablar digamos de filosofías o de religiones o de las percepciones del amor que aunque son válidas para cada uno pues son absolutamente relativas entonces eh, sí es muy interesante mencionar que por tradición la casa 12 tiene efectos propios a lo ancestral lo ancestral tiene dos criterios Eh, un origen que puede ser identificado, eh, que es un poco el, el tema que planteamos también en el curso y es el efecto del cordón umbilical, o sea, nuestro momento o nuestra instancia en el vientre. Ahí ya tenemos una aproximación objetiva, digamos, de lo que es en este caso eh, eh, un hecho que podemos constatar y lo podemos hacer a través de los testimonios, por ejemplo, de nuestra figura materna o del entorno de los padres, que se vivió allí. Cuando se trata de ya indagar en temas tan ancestrales como las vidas anteriores, pues obviamente eh, es algo, ya les digo, supremamente subjetivo, pero no por el hecho de que sea subjetivo y de que no sea constatable, no quiere decir que no exista, ¿no? Como también es evidente que, desde el punto de vista de las discusiones que en torno a esto se plantea, muchos sostienen, miren, El tema de la reencarnación eh, se puede explicar biológicamente a través de la información del ADN o de la memoria celular. Entonces digamos que para efectos prácticos, acuñando la palabra de Jairo, en términos prácticos no podemos ni debemos desechar nuestros ancestros y eso se planteaba hace un instante en nuestro curso de Lilí. es decir, en ello las culturas indígenas y muchos pueblos ancestrales orientales honran y reverencian sus ancestros. Y sus ancestros no solo son su inmediato linaje, sino muchas veces generaciones y generaciones y generaciones que han quedado y que de una u otra manera esas generaciones tienen que estar integradas en nuestra vida a día. Es decir, honrar todos esos ancestros es una cotidianidad para estas culturas y para alguien que en su carta astrológica tenga muy marcado el elemento de casa doce, pues debe hacerlo. porque de una u otra manera es, por un lado, conectar toda su carga de memoria celular ancestral y, por otra parte, pues también honrar ese linaje del cual es poseedor. Ahora bien, entramos en el tema de las regresiones y de las vidas anteriores. Entonces, ustedes les pueden dar un enfoque eh, esotérico, desde el punto de vista del esoterismo, e incluso religioso y filosófico, algunas culturas sostienen. No es... No, no, no es No, no sería eh, lógico pensar que una sola vida bastase para llevar a cabo un peregrinaje o un proceso evolutivo o una concientización, sino que en este caso habría que vivir determinadas experiencias, atravesar diferentes vidas y a través de estas vidas pues ir adquiriendo un grado de conciencia superior, digamos, eh, Para remarcar este punto, pues remítase al hinduismo, remítase por ejemplo al budismo. Ellos hablan en torno a la rueda de reencarnaciones llamada así el samsara, sobre la cual un individuo debe atravesar y una vez pues, ha completado su ciclo evolutivo, pues trasciende el samsara. Eh, algunas religiones como el islam pues son un poco ambiguas en el concepto, no niegan la posibilidad de la reencarnación, pero también dan un matiz un poco escatológico, o sea, cielo e infierno, de lo cual, por ejemplo, hemos heredado en la cultura judeocristiana cristiana eh, Desde el punto de vista científico, pues ese sería un tema interesante, primero pues eh, buscando los posibles efectos que, que, que la presencia de otra vida puede generarse en nuestras existencias, Se han hecho estudios interesantes que parecen, primero, confirmar que efectivamente hay individuos que son susceptibles, como en el ejemplo que hoy vimos en nuestro curso de Lilith en Casa 12, de alguien que refiere observacionalmente, eh, a través de sus regresiones, la cercanía a 60 vidas. Pero cuando uno llega a la Casa 12 es como cuando llega analógicamente a, a Pisces. Entonces, es un tema absolutamente relativo. ¿Cómo podemos confirmar o refutar eso? Pues es algo que solo nuestro nivel de conciencia nos permitirá abordar. Al referirse a experiencias de vidas anteriores, muchos estudiosos han llegado a conclusiones interesantísimas. Por una parte, gente con capacidad de regresar o observar o vivenciar algunas experiencias Eh, se ajustan perfectamente de, de pronto a cosas muy reales. Entonces se hacía estudios a individuos que a través de regresiones hacían descripciones muy realistas de sucesos ancestrales. De hecho llegaban a referir direcciones, sitios, pueblos, hablar de una familia, en fin. Y cuando los investigadores iban y buscaban esas evidencias, efectivamente encontraban que estos existían. Desde luego la, la, la posición racional y, y positivista es bueno, A lo mejor esa es una información que está en la memoria celular y por ende, pues allá en el chip se activó y, y estuvo en capacidad, digamos, de, de determinar estas cosas. Lo sorprendente del caso es que no solo cuando se indagaba en el árbol genealógico estos individuos, eh, no era, digamos, viable entender que sí había una vinculación tan inmediata, digamos, desde lo genético, que, que al menos explicara... De qué manera estas personas podían dar descripciones tan exactas y tan detalladas de experiencias con una persona en una ciudad y que de una u otra manera pues no había una ligazón inmediata en su en su memoria celular entonces se desprendían toda serie de, de, de interrogantes que lejos de digamos de desvirtuar la reencarnación más bien generaba, era más preguntas que respuestas o sea cómo explicar que individuos que no tienen una relación con determinada zona geográfica expliquen con detalles muy minuciosos, causas y circunstancias de una posible vida anterior, e incluso retiran eh, condiciones de una muerte específica en tales y tales condiciones. Entonces fíjense que el debate no es fácil, habrá quien insista y sostenga que no es un tema subjetivo, otros que pues ya quienes nos hemos formado quizás en, en lineamientos esotéricos, pues se, se concibe como una interesante hipótesis de trabajo, pero a la postre, y esto es lo que yo sí quiero remarcar, pues independiente así soy o no partidario de la reencarnación, como a cualquier factor ancestral, pues lo interesante es el ya. Es decir, eh, con esto tampoco uno pretende deslegitimar lo importante del pasado, porque es que cuando uno dice es que no me interesa el pasado y solo me proyecto en el ya, pues ojo, porque es que también nosotros tenemos una carga ancestral y eso es como decir que a mí no me importan los primeros siete años de vida. Y resulta que yo tengo programaciones del pasado que a mí sí me influyen. Es más, si voy a un pasado más ancestral puedo entender, y eso a través de confirmaciones muy claras, cómo experiencias del vientre sí influyen. Y cuando se llegan a los tratados de vidas anteriores, de ser el caso, pues muchos reencarnacionistas sostienen que evidentemente algunas experiencias o traumas o dilemas no resueltos de sus vidas anteriores influyen en esto. Entonces hay que entender algo. El pasado como tal es importante concientizarlo, integrarlo y sanarlo. sea en cualquiera digamos de las experiencias ya descritas, o la infancia, o la época del vientre, o incluso en la memoria celular o en la vida anterior. Lo cual no quiere decir que uno se tenga que quedar allí, porque finalmente las herramientas y los instrumentos están en el ya. Pero pues yo soy el que dispongo de esas herramientas cuando concientizo cabalmente mi origen y cuando puedo clarificar mi futuro, en el sentido de cómo tomo esas herramientas que me proveen o que surgen de mi casa 12, que son análogas al Nodo Sur. De hecho, en una de nuestras charlas planteábamos, el Nodo Sur es como ese, como ese costalito que se llena, ¿no? y que está, digamos, a espera digamos de, de llenarse, que está a espera un, un poco de, de lograr, digamos, colmarse de todas las expectativas en procura de abastecer el Nodo Norte. Por eso aquí ligar un poco el pasado, porque estamos discutiendo acerca de reencarnación o de vida anterior, pues también es ligar algo quizás hasta de esoterismo. Y por qué no decir algo no solo de Casa 12, sino de los nodos. Por lo tanto, si aquí lo que quisiéramos es analizar nuestro pasado ancestral, sería tan importante y tan útil ver la Casa 12, como ver efectivamente la posición del Nodo Sur e incluso como ver la posición de la Luna. Hay una de las tantas ramificaciones de la astrología, que es la astrología kármica o la astrología esotérica. Digamos, esa es como un poco la astrología más trascendental. De hecho, sus aproximaciones a la, a la psicología transpersonal la convierten en una astrología integral. O sea, ya no solo definir al individuo como genética y como entorno, porque hasta ahí llega la visión materialista. Es decir, el ser humano materialista es genética y entorno. La psicología transpersonal te puede llevar... a percibir unas realidades más cercanas a ese mundo integral, basado efectivamente, si lo consideramos bajo esa perspectiva ancestral de sus vidas anteriores, que es como este saco que ya está lleno, es como el nodo sur, algo que yo ya he llenado. Ahora bien, he de llenar algo más, ese es mi nodo norte. Quizás es el nodo norte, eh, ese propósito, ese fundamento, cualquier texto digamos de astrología, Eh, kármica o tradicional habla un poco de la cabeza y la cola del dragón en símbolos tales como lo ancestral y lo y el tema un poco de propósito y finalidad que sería guardando las proporciones la casa 12 y la casa 1 porque desde el punto de vista esotérico la casa 2 es todo ese bagaje, bagaje ancestral desde el punto de vista esotérico la casa 1 es algo así como el nodo norte todo eso que debo llenar como experiencia y como conciencia. Desde luego como conciencia también el tema es relativo. No es que yo evolucione en conciencia, sino es que despierte la conciencia que ya está. Es decir, la semilla ya tiene el potencial de lo que ha de ser. Lo que necesita es concientizar que lo es, porque ya implícitamente todo está allí. Entonces, quizás esta primera aproximación teórica, desde el punto de vista astrológico, lo podemos constatar. Y lo podemos confirmar. Y lo que yo también quiero precisar es que pues, la astrología no riñe con ningún criterio. Si alguien es reencarnacionista, excarbe su casa 12, su nodo sur y la posición de su luna y mire qué carga de ancestralidad tiene. Si alguien es de memoria celular, observe obviamente su nodo sur, su casa 12 y refiera toda esa carga ancestral que tiene. Observe también y de qué manera y a través de qué potencialidades nutre y colma su nodo norte, su ascendente, que son los propósitos y finalidades para este eh, inmediato propósito evolutivo. Entonces, digamos, esta es una aproximación astrológica, ¿verdad?, que podemos complementar con otros enfoques, con opiniones mm, reales, científicas, en fin. Entonces, No sé qué piensan, no sé qué comentarios tenemos. Sí, yo, yo tengo uno para cerrar porque yo me voy ya <ríe> eh, y los dejo con con Marcela y Diego. Bueno, a ver, a mí una, a ver, ¿por qué me sedujo tanto este tema hoy Diego? Y fue porque usted tocó tocó una fibra muy personal mía, porque hoy hoy en la clase desarrollamos un ejemplo mío. Resulta que yo tengo Lilith en casa 8 eh, regente de doce. Mi casa 12 es Escorpio. y Lilith lo rige Scorpio, entonces la lectura es muy sencilla, es temas de 8 con carga ancestral, podríamos así decirlo, pero a su vez ese Lilith tiene un trígono a la Luna en 4 y un sextil a Urano en la 10 y la Luna y Urano están conectados por una oposición, entonces Diego hace una lectura pues que se me hizo interesante, que generó en mí una gran inquietud desde lo racional que es la siguiente que es que en vidas pasadas es probable que este personaje que les habla haya sido astrólogo haya sido alguna cosa relacionada con temas de ocho de de, de doce. y eso explica el por qué estoy desarrollando un software el por qué estoy eh, me, soy afín a tantos temas de esoterismo eh, muy pragmático bueno etcétera etcétera o sea cuando yo hago ese análisis racional yo digo sí <risa> Sí, y me lleva a investigar y a generar esos procesos de dos. Entonces, eso fue lo que lo que pasó hoy en, en esa sesión esta mañana, que tocó un tema muy, muy personal, ya les voy a compartir el esquema. O, bueno, yo quería, no, el lunes lo, o más adelante, en la, la otra sesión con el software, les les comparto, con la nueva versión del software, les comparto el aspecto, porque uno los puede filtrar, o sea, no que no salga tan tan densa esa matriz de aspectos ahí. sino solo hacer énfasis en lo, que, en lo que estamos hablando. Entonces los dejo ahí con eso, después yo iré a la grabación, lo que tengan eh, de, de comentarios. No saludé hoy al comienzo, saludé muy rápido a las 22 personas que nos acompañan, veo varios nombres de amigos de, de varias partes y latitudes del mundo, un gran abrazo a todos, eh, por cuestión de tiempo no los puedo mencionar uno por uno, pero ahí quedan en muy buenas manos. Diego, Marcela, un gran abracito. Muchas gracias por compartir esa información. Después oiré lo que Diego nos va a compartir en la, en la grabación. Chao, Marce, chao, Diego, gracias. Chao, Diego, buen día. Eh, Jairo, buen día. Chao, Jairo. Ok, no, no, no. Ahí para poner un poco el contexto de lo que Jairo refirió es porque su Lili proviene de la 12, rige a escorpión, está en la 8 y hace trígono a la casa 4. O sea, de ahí se refieren. unas cargas ancestrales ligadas al esoterismo, a la mística, cosas que no se explican racionalmente. Él, él, él hacía una retroalimentación en torno a esa intuición que ha emergido, por ejemplo, en momentos de riesgo, y que ha salido sano y salvo, por allí refería a un tema de accidente, que eso es muy de casa ocho, o que en unos momentos determinados él tomó una decisión y cambió de acera, y entonces eso evitó que un carro se estrellara. Bueno, entonces ahí, ahí, ahí dábamos un contexto de ocho, pero pues lo de la casa 12 surge a propósito de que una, alguna persona también tenía la luna ya situada en la 12, la luna negra. Eso, eso, ella refería experiencias que ha vivido de 60 vidas. Bueno, digamos ella lo ha vivido, eso es una experiencia. Entonces todos independientemente de que los vivamos o no, de que creamos o no es la reencarnación. Desde un criterio muy racional la casa 12 es todo ese, ese asemejanza del, del nodo sur. Algo que ya hemos llenado, que hemos abastecido, que está allí a merced, obviamente, desde nuestra más profunda ancestralidad, ¿verdad? Desde el origen mismo de la evolución del ser humano, que es un poco la casa 12, tanto así que se refiere a ella como la casa del inconsciente colectivo, y también, pues, de ser el caso de ese cúmulo de experiencias del samsara, o sea, la vida Renacimiento y todas esas experiencias. Entonces ya, ya ilustrando eso, tu percepción científica, esotérica, Marce, no sé cuál puede ser adicional a lo que ya describiste. Pues nada más que esto, eh, digamos que es a través de la astro astrología donde he podido adentrarme un poquito más como en estos temas. De hecho, pues lo que tú hablabas de astrología esotérica, el curso que tuvimos, pero pero dentro de toda mi formación pues eso no, no hacía parte definitivamente de algo que pudiéramos conversar entonces pues realmente la formación médica es una aquí y una hora la formación igualmente desde desde la especialización en psiquiatría es ese aquí y ahora es lo que usted tiene. Hablar de algo pasado, pues básicamente serían como los antecedentes o hacer un familiograma donde tú sí empiezas a encontrar algunas organizaciones familiares en las que en este presente se ve con claridad que la persona está asumiendo o creyendo o viviendo situaciones que vienen desde toda su familia y que empieza uno a entender en el momento en que uno hace un árbol genealógico y ve cuáles son los roles que han jugado cada una de las personas ahí. Pero ese es el límite, es un límite en el que tú ves hacia atrás desde un poco los roles más emocionales y pues lógicamente toda la parte de antecedentes más físicos y genéticos que se presentan en este momento para ese individuo como tal. Entonces, ese tema, ese tema pues no es de. realmente no lo he manejado, es una cosa que me parece que es supremamente interesante porque como tú dices, no importa realmente si crees o no o si tienes contacto o no o estás trabajando con eso o no, de todas maneras es importante ver esa casa 12 para poder empezar a entender algunas, algunos aspectos. Para mí ha sido muy sanador y relevante mi casa 12 porque yo tengo... Eh, la gran mayoría de, de mis planetas están haciendo, están en casa 12 si yo te, y yo tengo un funcionamiento muy grande desde ahí y toda mi vida, eh, digamos que no había podido hacer conciencia con claridad de qué era lo que estaba pasando alrededor de mi casa 12. Ahora sí tengo mayor conciencia, ahora la manejo mucho más, ahora sé que, que tiene un sentido y una razón de ser y pues esto está ligado con lo que hemos hablado ahora. Que si esto fue algo de vidas anteriores, porque uno podría decir, tú lo estás mostrando ahí el karma, es que hay personas que dicen, bueno, es que tengo un karma terrible y por eso es que en esta vida, y digamos lo que hasta culposamente, tengo que pagar todas las cosas que he hecho. Entonces uno podría decir, bueno, pues entonces ¿qué es lo que estoy pagando en mi vida si estoy pasando por estos procesos? Eso es algo que uno escucha con, con frecuencia. Pero también es, es mm, volviendo un al punto del inicio, y es como yo, independiente de eso que pueda tener, como yo lo veo de manifiesto en el presente, porque es que no no estamos aislados. Entonces, en este presente para mí ha sido de gran ayuda poder entender y leer mi casa 12. De pronto, bueno, sí, pensar que en algún momento fui otra persona eh. eso podría explicar y de, de pronto me podría dar mayor conciencia. Pero en este presente la casa 12, la casa 8 son son dan mucha mayor lucidez a lo que es la vida y en general para mí ha sido una una una gran ayuda no solo para mí sino también para mis pacientes, entonces es muy interesante. Tú tocas un tema muy interesante que es cuando nos referimos a la palabra karma, se entiende como ley de causa y efecto, que eso tiene muchas acepciones ¿no? y tiene muchas interpretaciones. Me gusta una simbología que es más propia al ejemplo de la semilla, o sea, la semilla por su naturaleza es semilla y tiene un destino implícito. A muchos también les amedrenta, les genera un cierto temor aquello del destino, pero es una realidad quizás evolutiva, es decir, y filogenética si se quiere llamar de esa manera, es decir, un león en su condición filogenética se comporta como tal, y no podemos verlo comportándose como una vaca, ¿no? de la misma manera en que una semilla de aguacate ha de dar el fruto propio de su cualidad, el ser humano es semilla y producto quizás de un tipo de semilla particular que ha de dar un tipo específico de fruto. Ahora bien, el karma aquí sería un poco de la explicación a que he de concientizar una experiencia que para muchos es negativa. pero más que la negatividad se entendería, y esta es una visión un poco personal, de las experiencias que un individuo ha de vivir que le generan conciencia, aprendizajes. Solo que sucede que muchas veces el aprendizaje no es fácilmente vivido por la conciencia del individuo. Entonces muchas veces de allí que la casa 12 tenga efectos de crisis, de transformación, de aislamiento, de dudas, de pruebas, pero para la conciencia humana o para el ego no siempre es fácil identificar el dolor a la crisis como algo bueno. En términos evolutivos, el dolor y la crisis es necesario. De la misma manera en que la madre que da a luz sufre el proceso de gestación y el dolor de las contracciones de su vientre, desde una perspectiva emocional y típicamente física, puede ser considerado como un karma, como un dolor. Desde un punto de vista evolutivo es necesario, porque a lo mejor el dar a luz o el gestar esa vida precede una situación de exigencia. Muchas de nuestras crisis en la vida son necesarias o muchas de nuestros aprendizajes son necesarios no porque la vida nos quiera castigar, que ese es el, lo que habría que desvirtuar del concepto karma, ¿no? Porque muchos se justifican religiosamente en el karma, ¿verdad?, para aseverar que tú debes ser bueno para tener buen karma y debes prevenirte de ser malo para que la vida no te castigue. Entonces, cuando alguien se acerca a la espiritualidad con el concepto del premio y del castigo, está deslegitimando su esencia, entonces nos volvemos esclavos de las religiones, de los maestros, de los gurús o de cualquier, de cualquier autoridad que nos dije o nos, o nos controle la vida y nos diga hay premio y castigo. En términos trascendentales y esenciales el premio y el castigo no existe, sencillamente son rezagos morales que han quedado a través, ya insisto, de una deidad que espera premiarnos o castigarnos, ¿no? propia, digamos, del Antiguo Testamento de la era de Aries, en donde Yahvé, por ejemplo, se ejemplariza como el dios de los ejércitos, por ejemplo, que resuena aún en el inconsciente colectivo. Entonces, cuando yo veo la vida con experiencia y conciencia, digo, no encuentro tal castigo. Sencillamente es que si yo ando muy dormido en la vida, es muy probable que gracias a una crisis mi vida cambia. Y no lo digo necesariamente desde la visión negativa entonces observen a alguien que pierde su trabajo muchas veces el perder su trabajo como hecho externo puede ser considerado un karma un castigo pero como conciencia resulta que fue lo mejor que le pasó al individuo, ¿por qué? porque gracias a esa crisis vivida a lo mejor desarrolló una creatividad que antes no tenía a lo mejor alguien enfermarse por ejemplo, fue la ocasión de sanar un profundo efecto emocional en su vida, sanar sus resentimientos, sus miedos Y así paralelamente con muchas cosas. Entonces, el Wei Shi como el karma es algo así como el peligro y la oportunidad. Los chinos refieren el Wei Shi como peligro y oportunidad. O sea, una crisis tiene la necesidad de llevarte a cambiar y a evolucionar. Pero desmitificando el tema de premio y castigo. Entonces ahí es cuando se vuelve peligroso el concepto karma y el concepto de reencarnación. Es que yo soy, entonces la vida que yo estoy viviendo es consecuencia del pasado y ya eso está... totalmente escrito y que por ende entonces yo pierdo mi responsabilidad de la vida y se lo adjudico o al karma o a la magia negra, ¿no? porque esos son temitas también de casa 12 entonces, no es que eso no pueda existir lo que pasa es que yo digo, estoy mal es por la magia negra bueno, ¿y dónde queda la responsabilidad de, de identificar los temores y los miedos que te han llevado a vivir este fracaso en tus cosas? ¿o dónde está...? tus temores y tus conflictos para haber vivido tal enfermedad? ¿O dónde está la situación o la oportunidad sanadora de la crisis? Entonces, rehusarse a la crisis es rehusarse a la evolución y todos en la vida tenemos que vivir procesos de crisis referidos, por ejemplo, a la casa 8, ¿verdad? que es ahí donde morimos y renacemos, pero ejemplarizados en la casa 12 como experiencias, digamos, sublimadoras. Pero entonces aquí lo que se refiere a karma es sencillamente conciencia de una realidad. Y esa conciencia de esa realidad no puede ni desresponsabilizarnos, o sea, proyectar la responsabilidad de en nosotros. Entonces, ah, yo no me responsabilizo de mis actos ni de mi conciencia porque eso ya es el karma o es la magia negra o son mis enemigos ocultos. Bueno, cabría entonces entender que la astrología es responsabilidad. Bueno, ¿qué situación en mi vida propicia que fracase efectivamente son mis miedos, son mis temores, son mis inseguridades, porque atraigo traigo este tipo de relaciones, ¿no es cierto? Entonces, de esa perspectiva, puedo entender que mi gran propósito es evolucionar, porque eso sí es absolutamente irrefutable, es decir, evoluciono en conciencia, me doy cuenta de lo que tengo que vivir, y las crisis llegan como oportunidades evolutivas, por eso la crisis es la oportunidad disfrazada muchas veces de dolor, de conflicto. que a lo mejor, y si uno anda muy dormido, pues de pronto necesita un sacudón de esos que todos hemos vivido en determinados contextos para procurarnos generar ese, ese proceso evolutivo. Insisto, cuando ustedes hablan o encuentran una cultura chamánica, espiritual o ancestral, muchos de estos personajes lo que hacen es pedir el apoyo de lo ancestral. ¿Qué vivieron sus ancestros? ¿Cómo asumieron las crisis? ¿De qué manera enfrentaron Sus ancestros cuando vivieron circunstancias parecidas, ellos ¿qué hicieron? Pidamos el apoyo de los ancestros. Esos ancestros ya los tenemos en nuestra casa 12. Sin necesidad de que yo tenga que hacer la regresión para darme cuenta de, con el valor implícito de lo que aquí se plantea, puedo yo tomarlo. El ejemplo de hoy, una persona con Lilina en la casa 12 refería que ella vivía en sus vidas anteriores experiencias ligadas al esoterismo, a la astrología, a la magia, muchas cosas. En esencia es una persona con mucho poder energético que si lo concientiza lo extrae. Si no lo concientiza, pues es muy probable que previamente haya vivido como efectivamente vivió hospitalizaciones a causa de pérdidas de hijos y problemas de matriz y un cáncer de seno que le aquejó. Pero fueron todos esos procesos, digamos, de crisis de salud lo que las llevaron a ella A reencontrarse con su poder energético, con su capacidad sanadora. Hoy día hace regresiones, hoy día ayuda a otros, hoy día hace astrología y por supuesto pues lo que en su momento fue una enfermedad crónica se convirtió como en la puerta de entrada a lo que hoy día desde el poder evolutivo ella vive. Una luna negra pues es obviamente ese poder femenino, es esa magia, es esa mística y esa trascendencia. Así pueden hacer ustedes con sus casas doce, o sea, qué ancestralidad tienen, si ahí tienen a Capricornio, pues observen la rigurosidad, el trabajo, la disciplina, ¿no es ¿cierto? el tiempo como factor de experiencia. Si tienen a Aries allí, pues observen el guerrero que emerge y que muchas veces está precedido en su ADN, en términos de que ante muchas situaciones y muchas vicisitudes, seguramente van a encontrar el guerrero que emerge. Era curioso que quienes han hecho regresiones con Aries en las doce refieren experiencias tipo masculinas muchas veces o temas asociados al ejército, a la guerra ¿no? muchos de los que suelen tener a Tauro traen consigo ese inconsciente del dinero, de la economía de la lucha por la por la parte financista alguien también en alguna sesión astrológica planteaba el hecho de que refería su vida anterior a una de sus vidas ligadas al, al, al mundo económico y financiero a un bancario por ejemplo, a un banquero perdón ligado al mundo de las finanzas. Alguien más refería que en sus ancestros, con Tauro en la 12, pues habían estado ligados al mundo de las finanzas, de los bienes raíces. Y ejemplos de esos hay por doquier. Entonces ahí no hay contraste en uno y otro enfoque. Bueno, entonces yo creo que... Mira, dice aquí... Hemos hecho una aproximación uh -huh. muy interesante de la, de la 12. Dime. Dice David lo siguiente. Quiero leer dos comentarios. Yo creo que inconscientemente nosotros nos castigamos o recompensamos. Son nuestros propios valores los que nos juzgan de manera inconsciente, por supuesto. Y dice Sofía, lo importante frente a este tema es ser conscientes. Esto nos hace responsables. Totalmente de acuerdo. Tanto que dentro de las significaciones de la Casa 12 se habla de los enemigos ocultos. Entonces, por ejemplo, en una casa real o en un ejemplo real, ustedes pueden ver una conspiración o, o aquellos que tejen cosas tras bambalinas y son para nosotros riesgos o son riesgosos, o son esas enemistades que acechan. Desde lo psicológico también hay alguien que nos autosabotea, que somos nosotros mismos con nuestro inconsciente, que podemos volvernos nuestro propio enemigo oculto. ¿Qué pasa? cuando yo identifico el, el factor de autobuicodo, el enemigo oculto que hay en mi vida, lo conscientizo y me doy cuenta que algo en mí lo está gestando. Cuando yo de una u otra manera no conscientizo esa situación que surge de mí, la vida lo exterioriza como destino y al exteriorizarlo como destino es probable que surja un enemigo oculto externo que me recuerda el enemigo oculto que tengo ya. Y eso se da en cualquier tipo de proyección psicológica. Lo externo es la confirmación de lo interno que hay en mi vida. Entonces, eso es bueno también a propósito de esos, de esos enemigos ocultos. Ahora, yo aquí también quiero precisar algo muy importante en cuanto a la astrología profesional y es lo siguiente, ¿no? Las casas son escenarios externos, reales, vivenciales, por lo tanto la astrología es constatable. La presencia de planetas en signos son elementos psicológicos, supremamente importantes, decisivos para un individuo, pero que, y muy probablemente, atañen al individuo como tal. Entonces, la presencia de una luna en Aries, de un sol en Cáncer, de un Saturno en Cáncer, de un Saturno en Aries, en fin, son temas que desde lo psicológico atañen al perfil del individuo. En astrología, las casas son escenarios reales. materializables, que corporizan hechos. Entonces una cosa es tener que pasar por un quirófano, una hospitalización, una reclusión, que es algo que se puede vivenciar, o si es la casa 3, pues tener que exteriorizar el, hechos con hermanos, o si es la casa 5 con hijos, o si es la casa 7 la pareja, ¿verdad? Entonces la astrología a mí me permite definir realidades que son desde lo psicológico, que es el armamento planetario en los signos que es cualquier planeta en los signos como condición psicológica pero la condición planetaria en casas que ya es exteriorización de una realidad como economía en dos, como padres en casa cuatro, como hijos en la cinco en fin, entonces ese es un detalle supremamente importante digamos aquí a considerar dice Bebi bueno, Diego tenemos algunos Sí, dice Bebi. Y si tenés el NN en casa, en casa 12, ¿tengo que hacer regresiones? No necesariamente. Lo que sí habría que entender es que, pues a ver, eh, yo puedo tener el nodo norte en la 12 y querer hacer una regresión, pero no necesariamente es eso. Yo más bien lo que diría es, aprovecha porque en tus instantes de soledad, por ejemplo, cuando estés en una interiorización... obtienes de ti lo mejor, ¿sí? Como también cada vez que, que la vida te plantee situaciones de interiorización, de meditación, de profundización, extraes una fuerza ancestral muy profunda. Con ello también quiere decir que tú puedes obtener y sacar de ti todo lo más importante de tu vida anterior o de tu memoria ancestral y sacar ese recaudo para beneficio de otros. Por ejemplo, Suele ser muy común en la gente que tiene el nuevo norte en la 12, que su vida, por ejemplo, llegue a cabo un proceso de, de labor, de ayuda a personas. Entonces alguien puede vivir, por ejemplo, la cárcel no como, como situación impuesta, sino como labor. Entonces, mucha gente, y no, digamos aquí yo no pretendo particularizar porque cada, cada caso es un ejemplo muy concreto. Hay gente que, por ejemplo, hace labores sociales en las cárceles. Entonces. o alguien es una enfermera, o alguien trabaja en un hospital, y entonces da una labor de, de apoyo. Si alguien lo considera necesario, así tenga el Nodo Norte o el Sol, para extraer mayor carga evolutiva de su casa 2, pues haga la regresión, ¿sí? Porque eso es como todo. A veces también en la zona de los escapismos. Entonces yo espero encontrar, digamos, infinitud de respuestas en mi vida anterior. Si eso siento que me ayuda, vale la pena hacerlo porque me genera conciencia. Si es por escapismo, pues también me puedo perder evadiéndome, ¿no? Entonces el riesgo de alguien con fuerte presencia de 12 es huir, escapar, no concientizar, de qué manera me evado, ¿verdad? O sea, hay, hay, hay diversos matices, pero sí es válido que tome su fuerza desde la casa 12. Entonces mucha gente, por su propósito, obtiene esa gran fortaleza cuando de buscar la interiorización se trata en cualquiera de estos escenarios, ¿no? Hay mucha gente que así no sea uno lleve una vida monástica, por ejemplo, si busca permanentemente el contacto con el retiro, ¿no? O hay gente que sabe y es consciente de su ancestralidad, y por ejemplo con el Nojo Norte en la 12 tiene una intuición supremamente importante, porque esa es una zona de un radar total. Entonces ella liga fácilmente con el inconsciente colectivo, y gracias a ese inconsciente colectivo, por ejemplo, otra manera importante es interpretar o sacar a la luz sus sueños porque realmente cuando se trata de referirse a memoria celular a inconsciente colectivo o a vidas anteriores muchas veces uno tiene contacto con esas experiencias no sólo a través de una regresión sino por ejemplo a través de los sueños entonces para mi amiga que tiene el honor norte allí pues desde la meditación hasta los sueños son importantes catalizadores de cosas Y si ella lo considera pertinente, pues también los temas de sanación y salud no pueden ser, como también los temas de regresiones, y, si para ella puede ser prioritario. Sí, dice Bebi que ella es escorpiona, que trabajó en un hospital 30 años como secretaria médica y además astróloga. Ok, entonces uh -huh. su destino estaba en esta, estar en el hospital y gracias a lo que hizo allí, pues contribuyó hoy día, como ya es astróloga, pues esa capacidad de sanar tú la puedes vivir con personas que estén en procesos de crisis. Tú, por ejemplo, pudieras hacer regresiones o terapias de renacimientos o, bueno, qué sé yo, o sanaciones, por ejemplo, generacionales, intergeneracionales, o liberación de la memoria celular, bueno, técnicas que apunten a las sanaciones profundas del inconsciente colectivo de los individuos. Entonces, ese es un enfoque que tú le vas a dar muy sanador, que ya lo obtuviste por destino en un hospital, que es un tema donde necesariamente se tiene que sanar. Así fuese desde la labor que te correspondió vivir, que era una labor, digamos, de secretariado, pero igual estuviste allí. Entonces tú ya lo llevas a un plano más real, de una sanación más psicológica, por ejemplo, ayudando a sanar a personas que su época del vientre fue compleja. Entonces hay, hay, hay técnicas como los, las terapias de renacimiento o... El desbloqueo de la memoria celular, bueno, digamos que, que hoy día hay muchas técnicas que a propósito no son para todo el mundo, pero pues lo que ella sí se puede enfocar es en procesos de sanación psicológicos muy profundos en cualquiera de esas áreas. ¿no? Ok, entonces ahí estaría la retroalimentación de, de Debbie. Bueno, no sé si tengamos otra preguntita, yo por aquí estoy. Sí, dice, pregunta David, si él teniendo su sol en casa 12, y es que acá se me fue, que no alcanzo a leer bien, de pronto ahorita David nos ayuda. Y en casa 8, 8 su nodo norte, él también podría interpretar su carta, lo mismo como Jairo. De pronto ahorita nos ayuda un poquito David con, con la cartica que es que no alcanzo, se me se me borró el comentario de David, de pronto tú lo tienes, Diego. Yo Está tengo, a las 10 y, 40, 10 y 23, más o menos arriba. De todas maneras, David... Uno de Sofía. Sofía dice que si podrías, por favor, hablarnos un poco más de casa 8. Y el de David... Bueno, bueno, es más acá. arribita, que tiene que ver con sol en casa 12, eso. Y el nodo sobre en 8. Lo tengo que interpretar similar a Jairo, o sea, que tuve desarrollo en el ocultismo... Ok. Ese no lo veo, pero pues ya tú lo encontraste. Sí, ya lo encontré. <ríe> ok. Claro, entonces la ocho... De hecho, hay, casa, hay, hay cuatro casas muy subjetivas, pero a la vez poderosas. Por eso, yo cuando considero que la astrología es trascendental, es trascendental y es material. O sea, ni es tan materialista como sostienen algunos, pero tampoco tan excesivamente trascendental. O sea, es una mezcla de todo. Y en proporciones subjetivas la casa 8, 12 y 4 es muy rica, porque además de darnos elementos externos confirmables, por ejemplo, ¿qué te digo yo? La, la, la 12 como el hospital, pero también el, la importancia, digamos, del inconsciente colectivo, de la mística, de esas cosas que, que van más allá. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la 8. O sea, es hablar de la 8 es hablar de... pues del esoterismo como una, como una, como una casa, como una zona clarísima, digamos, en cuanto a, a esa fuerza que emerge, por eso todos que estamos ligados a estos temas, pues tenemos ese acercamiento. También tiene que ver un poco con el inconsciente oscuro, ¿no? o un poco con la sombra en términos yunguianos, ¿no? O sea, como ese depósito del inconsciente donde tienden a. quedarse proyectadas esas, esos rasgos psicológicos no fáciles de concientizar y por ende pues allí encontramos proyecciones hacia no solo el ocultismo y lo oscuro sino el, la oscuridad que hay en mí, entonces por ejemplo los miedos, también tiene que ver con el con, con los talentos oscuros, eh, con, con los talentos ocultos, con bueno, casi que, que, la, que la tradición incluso llega a sostener que es la casa de las herencias, pero muchas veces las herencias también son herencias, fíjense el, el detalle con el pasado, herencias no solo materiales, también son herencias ancestrales profundas. Yo puedo heredar tabúes, o puedo heredar miedos, o puedo heredar temores, ¿no? Entonces un poco la casa 8 sería un poco ese inconsciente social y personal, pero sobre todo en cuanto a la sombra. Y la casa 4 es sobre todo mi inconsciente familiar. ¿Sí? De mi familia inmediata, de mis generaciones, de mis abuelos, de la gente que, que, que de, de la cual tengo esa carga genética. Entonces es claro, si para algunos en, de los que están aquí resuenas a casa 8, pues observen y concienticen cualquiera de esos, de esos escenarios o de esos adjetivos que ahí se describen. La percepción de la muerte, la gente que ha muerto en su entorno, los mismos procesos psicológicos que ellos han vivido frente a la muerte real, o física, ¿verdad? Las aproximaciones a la muerte, las muertes psicológicas, los renacimientos, las herencias que ya no solo son físicas, como ya se mencionó, sino internas, el dinero de otros, eh, las pensiones, la renta, los préstamos, los robos. Muy curioso siempre la relación entre impuesto, deudas, muerte, ¿no? Entonces, eh, esto no, esto me parece tan interesante porque es la carga del ser humano. desde la ancestralidad del ser humano era un deudor, entonces tenía que pagar un impuesto y ese impuesto se pagaba a la deidad, ¿no? Entonces, todas las culturas sacrificaban o hacían sacrificios en ofrenda, por ejemplo, en la cultura maya, la Jau, al sol, entonces eso se hacía ofrendando a la sangre, pues precisamente para pagar esa deuda a la deidad. Hoy día, pues, eh, la, la, eso, eso, eso ha quedado mmm, latente, La forma en que el ser humano tiene que pagar sus deudas, sus préstamos, ofrendar a ese estado que es como también su deidad, ¿no? Tiene que ver con el esoterismo y el ocultismo, las iniciaciones, los ritos. Eh, hace alusión un poco a la carga energética sexual como energía. De allí que aquí se observen heridas, traumas, heridas sexuales, ¿sí? la energía del tantra, el kundalini, pero también los tabúes. distinta a la sexualidad de casa 5, que con la misma energía sexual evidencia más el placer, el confort, la, la reproducción, que es como el clímax sexual de la 5. Y la 8, pues sus miedos su tema oscuro en el sentido del inconsciente que ya se ha mencionado, la sombra, pero los talentos que se derivan de ahí. Entonces, pues, si alguien tiene mucho énfasis, pues adhiéralo, si es el caso, con las diferentes casas, ¿no? Porque uno Uno relaciona una casa con otra por aspectos, ¿no? Entonces, si alguien interrelaciona el Eje 84 u 812, pues sea consciente de su ancestralidad, del poder oculto y de todas esas fuerzas esotéricas que dormitan y de ahí para adelante, eh, pues definan más cosas. En astrología lo mencionábamos hace un instante en el curso de Luna Negra, más que de hacer definiciones recetarias o de recetario. Pues generemos un pensamiento astrológico. El pensamiento astrológico es que si tenemos un ABC, planetas, signos, casas, pues saquemos las deducciones interrelacionando lo que cada símbolo nos dice. La casa 8 es esto, liguémosla a los planetas, unamos aspectos y si nosotros tenemos el pensamiento astrológico, la astrología es fácil de definir, deducir o traducir como dirían otros. Bien, dice, nos, bueno. tienes acá otro comentario, dice Rosa que tiene Saturno en cáncer en casa 12 en conjunción con el ascendente y Júpiter en Pisces en casa 8, supongo que Rosa desea como tener algo de interpretación de esto, Saturno en cáncer en casa 12 en conjunción con el ascendente y Júpiter en Pisces en casa 8. Esa es una mezcla interesante, ¿no? Porque Júpiter en la 8 en Pisces habla de lo generosa y dadivosa que es ella. Una persona Júpiter en Pisces desde lo psicológico es humanitaria, hospitalaria, caritativa. Pero su Saturno en cáncer desde lo psicológico. Fíjense que una posición planetaria en signo es, es, es común en la psicología del individuo, o sea, Eh, cuando nos referimos a Júpiter en cáncer es generalmente el símbolo de la generosidad, de la persona hospitalaria, el que da. Eso es un, un, un factor psicológico. Como el Saturno en cáncer son los miedos. Entonces, tener Saturno en cáncer pues evoca miedos, temores, ¿verdad? inseguridades, muchas, en muchas ocasiones depresiones, frustraciones. Dependiendo, si está más cercano a la 12 o a la 1, por ejemplo, si ella tiene Saturno en en 12, pues va a referir una ancestralidad marcada por eso, por el sacrificio, por el esfuerzo, por la disciplina. Si lo tiene en la 1, si es un marcado elemento la gente que tiene Saturno en la 1 de su madurez precoz. Entonces, si ella tiene Saturno en la 1, eso significa que le ha tocado responsabilizarse desde muy jovencita, de que se maduró precozmente, de que a lo mejor se privó de vivir experiencias de niñez, porque rapidito se maduró, porque hubo lejanía del padre, porque de pronto hubo transformaciones y por qué. Porque Saturno es el tiempo, es Cronos. Quienes lo tienen en uno rápidamente se maduran y rápidamente les toca asumir roles de mayor edad. Si lo tienen dos, entonces evalúe su salud, porque entonces va a vivir experiencias de salud que la pueden poner frente al reconocimiento del miedo que genere Eh, una somatización, digamos, un tema de sistema óseo, muchas ocasiones pues el tema de útero por estar en cáncer, en fin, o los procesos digestivos, pero bueno, digamos es el factor de aprendizaje ancestral, que es en este caso el tiempo, la sabiduría, la disciplina, como imposición. Digamos que ahí aproximamos un ejemplo, o sea, ahí habría que ver, y eh, pues ya digamos que por tiempo pues eh, sacar un esquema específico y mirarlo, pues hay que ver sus aspectos. mirar sus aspectos eclípticos y ascensionales y pues, pues digamos esa es una aproximación que habría que obtener como sí. estamos hablando de un eje de 8 y 12 pues ahí está su capacidad sanadora y esotérica ¿verdad? desde la ancestralidad de casa 12 la capacidad de sanar y de Júpiter en la 8 la capacidad de ser lo suficientemente generosa al momento de involucrarse en, en los procesos de transformación colectiva sí dice dice Ceci Que esto que dices es muy importante, por ejemplo, del regente de 12 tocando todas las casas. Mm. Totalmente de acuerdo. Hay que ver ya, ya el ejemplo específico, pero ¿qué nos retroalimenta por ahí la persona que nos preguntaba? Sí, dice Rosa que muchas gracias, que muy amable por tus comentarios. <risa> <risa> bueno, siempre a la orden. <risa> sí. Y yo okay. recuerdo ahora... en clases con Ceci, ella nos decía que podíamos ver, o sea, era muy importante ver nuestro signo que estaba rigiendo Casa 9, eh, hablando pues, precisamente de evolución y Y cómo ese signo que está ahí es un poco como en, en qué momento vamos de nuestra vida evolutiva. De todas maneras, a Ceci, podríamos abrirle el micrófono que nos cuente un poquito de esto. Pero me llamaba mucho la atención porque estamos hablando del pasado, pero también como hacia dónde vamos, ¿no? Que es precisamente en la evolución. Estamos en un punto, digámoslo de esa manera. Entonces, yo no sé son? si estoy interpretando ahí mal lo que nos ha contado Ceci, pero sí recordaba en alguna clase esto que nos contaba ella. Incluso por, por analogía, fíjense que la casa no es mente superior, es el pensamiento intuitivo y desde lo cerebral y neurológico es el lóbulo cerebral analógico. Entonces tenemos un lóbulo cerebral racional que es el de la casa 3, aquel que nos permite hablar, distinguir valores numéricos, ser lógicos y racionales. Y el lóbulo cerebral intuitivo pues sería aquel que estaríamos observando en 9. Allí nos, allí nos basamos en... nuestro pensamiento en certeza sino más bien en sonidos, en analogías en intuición si sí hay una analogía entre la casa 9 y la 12 porque la 9 y la 12 es un poco ese lóbulo cerebral casi que intuitivo y analógico en, caso de, en, caso, en este caso el de la 3 es más el, el, el, el factor lógico y racional que nosotros podemos dar a la vida entonces si sí hay una analogía además ustedes acuérdense que Que el antiguo regente de, eh, digamos que en la, en la astrología clásica, eh, Sagitario y Piscis son regidos por Júpiter, ¿no? Y en el zodiaco fijo, la casa 9 y 12 sería en este caso muy analógica, muy jupiteriana. Hoy día, pues obviamente consideramos la regencia de Neptuno en Pisces, pero, pero, pero vale la pena unir ese triángulo de 9 y 12 sí. con el de la 3 que es muy mercurial, ¿no? Sí, exacto, y, y en interconexión permanente, porque de todas maneras, pues, no solo somos casa 12 o 9 o 3, estamos es, en, en perfecta interconexión permanentemente y eso hace que nos mostremos como somos. Sin embargo, como como ya sabemos, hay ciertos escenarios y ciertos momentos para cada uno que podemos identificar. Entonces, de pronto, por lo menos en mi caso, he estado en casa 12 muchas veces en... en de, Ya en, una, en un espacio y una circunstancia específica, pero relacionándose con todo el resto del mandala. Entonces por eso no podemos tener, cuando hacemos una interpretación, esta es la regla 1, la 2, esto es lo que dice, porque tenemos que ver el conjunto y otra cosa es la vivencia particular de ese ser humano que está ahí. Entonces hacer esas interpretaciones de afuera donde uno dice, mira estoy viendo eso sin realmente tener conexión, o comunicación con el ser que lo está viviendo, pues es realmente estar fuera de contexto y realmente es mucho más difícil poder hacer una interpretación, necesitamos esa vivencia del otro porque a mí hay algo que me maravilla de desde la interpretación de la astrología y es que cuando uno ve cómo ese mandala se muestra en cada uno de nosotros, pues tiene infinidades de posibilidades y es... es lo que cada ser humano ha construido, entonces se me parece maravilloso porque a mí me tocó entrar a la astrología desde la constatación, entonces yo veía en mis pacientes y miraba la carta, y eso es lo que me ha maravillado permanentemente, y es como en esa vida que estoy escuchando la puedo ver reflejada a través del mandala, y son todas vidas diferentes, no se repite, a pesar de que tengamos códigos, a pesar de que tengamos los planetas y los arquetipos. Pero como se construye dentro del ser humano, eso es una maravilla. Claro. Eh, en astrología no debemos caer en el error separatista de la mente, o sea, fragmentar las cosas. Uh -huh. eh, el mandar astrológico es la mezcla de todo y re, interrelacionado con el todo, en su síntesis justa de planetas, signos, aspectos. Y eso hace... Hace, hace algo muy interesante yo, yo, yo siempre lo que digo es es interesante que le demos observación real con el individuo que lo ha vivido, pero que al tiempo nuestras ideas sean constatables o sea, verifiquemos con hechos y para ello están las casas lo que a nosotros nos permite corporizar cualquier elemento son las casas como hecho externo, ¿no? son a dos dineros son a seis trabajos, son a seis salud son a siete parejas y desde lo psicológico que es ese mundo subjetivo tan subjetivo como la casa 9 y 12, pero tan rica y profunda, pues llegar a interiorizarnos en un proceso a lo mejor hasta terapéutico y evolutivo. De acuerdo. Bueno, mira tú, nuevamente ya. el tiempo se nos se nos va corriendo. Sí, perfecto. Quería solamente cerrar aquí, eh, Ceci nos escribe lo que tú decías, es por el triángulo de vida de casa 1 como persona, la casa 5, mis creaciones... y la casa nueve el llegar a la casa de dios se dice también que son las principales lecciones por aprender y esto es precisamente para evolucionar es el, el escribe después el nivel evolutivo uh -huh. claro Gracias a eso. y de acuerdo a esa analogía es la presencia de la trilogía de signos de fuego en el zodiaco fijo no uh -huh. es decir aries leo y sagitario no sí okay bueno Listo. Entonces, se nos fue el tiempo, Marce. Se nos fue, sí. como siempre, qué bueno, qué bueno, pero siempre con, con cosas muy chéveres para hablar. De esa la idea, de que hablemos, discutamos estos temas, de que más que respuestas, generemos preguntas y cuestionamientos y análisis y constataciones en su vida. Profundizar en esto tan interesante que es la astrología, y hoy con este tema, de profunda riqueza ancestral. como las vidas anteriores, como la memoria celular, como el mundo subjetivo, como el, pens como el pensamiento analógico, como la intuición. Bueno, Diego, entonces a ti y a todos los asistentes, nuevamente mil gracias por estar con nosotros. Esperamos en ocho días volvernos a reencontrar. Que tengas un muy buen día, Diego. Muchas gracias. Y ya, entonces, ¿para que cierres? Un abrazo también para ti, Marce. a todas las eh, 27 personas que estuvieron conectadas con nosotros. Qué bueno compartir energéticamente con ustedes, charlar y discutir estos temas. Creo que ya hace parte de nuestra necesidad compartir con ustedes todos los viernes y lo seguiremos haciendo en estas tertulias para charlar y tocar estos temas. Eh, del enfoque que quieran astrológico realmente no es un espacio que pretenda cerrarse un solo enfoque, cualquier punto astrológico que se quiera tocar, de la escuela que se quiera tocar, de la aproximación astrológica, lo esperaremos hacer, y como ven pues cada sesión hablamos y hablamos y siempre quedan cositas, pero esa es la idea generar expectativas conscientes sobre la astrología y que nos sigamos enriqueciendo en este espacio, de modo que buen resto de fin de semana, un abrazo para todos y hasta el próximo viernes